Estamos acá en la puerta porque la policía impidió primero retuvo indebidamente a personas que ya estaban adentro de la universidad y hoy, y ahora nos impide el acceso a nuestra universidad eh, teóricamente por una orden del interventor designado por Milei eh que la manda a la orden por un Gmail, es una cosa absolutamente irregular. Así que esperamos que prontamente esto se solucione, que que que dejen la libre circulación por nuestra universidad y que podamos retomar eh, el dar clases, que es lo que hace a esta universidad, que sigue funcionando normalmente, pese al ahogo presupuestario que le hizo Miley, es decir, hace 8 meses que no cobramos ni un mango, pero acá se sigue dando clase porque defender... Porque como nos enseñaron las madres, la única lucha que se pierde la que se abandona y defender la educación pública se hace en las aulas dando clases y, y dándole continuidad a este sueño que fue el sueño de EVE de construir una universidad.